Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hoy en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que tenemos muchas voces para recorrer, para escuchar esta mañana. Algunas ya pasaron, otras van a seguir sumándose hasta el mediodía. Y en este caso. Se fue Pablo Broder del estudio y tenemos visitas nuevamente. En este caso, a dos referentes principales de CLAE. Estamos hablando del doctor Mario Garmendia, decano de la Facultad de Derecho, y de la doctora Selva Lima, decana interina de la Facultad de Medicina. Buen día, bienvenidos. Buen día. Gracias buen día, por día. visitarnos. Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. ¿Empezamos por las damas? ¿Cómo no? Sí,、Parece、o por, o por la dama. ¿Privilegio de género? <risa> no, es la, la, este, la atención que queremos tener con usted porque ya el, el doctor ha estado v i s i t a n d o y ustedes la estamos conociendo hoy. Perfecto. Un gusto、Muchas、tenerla、gracias. por acá. Muchas gracias, muy amable. ¿Hace poco tiempo que está en CLAE? Sí, sí, sí, no, en el CLAE. ¿Hace poco tiempo que está en este cargo? Hace poco tiempo que estoy en el, en el decanato,、Ajá. concretamente desde el mes de enero. En el CLAE desde antes de que empezara la Facultad de Medicina. c l a e la conozco desde que, desde que fue un embrión. Muy bien, <risa> muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo evalúa el desarrollo、eh, del crecimiento del CLAE?、Eh, muy positivo.、Eh, el CLAE、eh, se propuso una educación en medicina un poco diferente, mucho más individualizada, con unos planes de estudios. Este, donde se prioriza、eh, la actividad, este, el aprendizaje basado en, en problemas, con este, una、eh, interacción docente-alumno muy estrecha,、eh, y eso ha dado sus resultados. Es una carrera que se desarrolla en seis años, que prácticamente la mayoría de los alumnos cumplen ese plazo l e c t i v o en la carrera.、Eh, Hemos ido modificando y mejorando el proceso educativo. Estamos sumamente conformes. De hecho, este año, y se ha venido sucediendo desde que empezaron a egresar nuestros médicos, hay un importante ingreso a las residencias médicas que se desarrolla por concurso y nuestros egresados son muy bien recibidos en los ámbitos a donde se desempeñan laboralmente. También, este, indudablemente, tenemos una impronta muy importante que es el, el proceso educativo en humanismo médico, donde、eh, se aprende a tratar al usuario que llega a la consulta, no solamente por el problema que lo aqueja, sino en su integralidad como persona y en su entorno, que eso es un valor sumamente importante. Muy bien. Doctor, 10 años ya se están cumpliendo. De... que La carrera de Derecho comenzó en Claes Puntadal. Este. este año estamos, estamos recibiendo a la, a, la décima generación a la décima generación de estudiantes.、Uh -huh. A fin de año,、eh, por diciembre, diríamos que sería la, la fecha del, del, del, aniversario, del décimo aniversario, porque、eh, la facultad empezó, abrió en diciembre del año 2010 y el primer curso, el primer curso. La primera generación que inició sus cursos la inició en, en marzo del 2011. De modo que esta, en este año estamos recibiendo a la, a la décima generación de, de futuros abogados y escribanos de la, de la Universidad CLAE. Este, en, en, en diez años de, de, de funcionamiento se suele hacer una especie de, de balance también, un poco al, al modo de lo que hacía recién la, la, la doctora Lima. Este, eh, creo que, que es una experiencia muy, muy positiva, muy buena,、eh, en el entendido de que, de que esta facultad、eh, vino fundamentalmente a cubrir una, una necesidad que, que en la región se había generado a partir de, de un antecedente、eh, muy negativo, como fue la pérdida del reconocimiento de otra institución.、Uh -huh. Que, que brindaba enseñanza、eh, en materia de, de, de abogacía y de, y de notariado. Y yo a veces digo que, que el CLAE、eh, o que la Facultad de Derecho del CLAE es un poco hija de la, de la vocación social que, que tiene la institución CLAE,、eh, incluso desde antes de, de, de haber sido universidad. Este, y digo esto porque se vino a, a cubrir una. Bueno, a, a cubrir una necesidad social, como decía, que, que se había generado a partir de esa circunstancia tan, tan desfavorable, tan complicada, que había dejado a mucha gente con su proyecto de vida este, frustrado.、Sí. ¿eh? Este, el CLAE,、eh, aprovechando o haciendo un poco estribo en, en, en el antecedente de la Facultad de Medicina en Punta del Este, abre esta Facultad de Derecho. Este, y hay que destacar que, que el inicio de la facultad fue, cada vez que puedo lo destaco, porque para mí creo que es uno de los, de los acontecimientos más este, interesantes de este proceso.、Eh, a, a diferencia de lo que es el inicio de, de cualquier otra institución educativa, que arranca con el primer año y, y va avanzando, se va organizando, va creciendo conforme la primera generación va avanzando, el, el CLAE tuvo que armar. Una facultad de Derecho con、mm. dos carreras, abogacía y notariado, desde el primero hasta el último año, porque había que ubicar、eh, en, el que en el lugar que correspondía a、estaba. todos esos todos. estudiantes que habían quedado. Este. Doctor, permítame una interrupción porque、sí. es muy importante lo que usted estaba diciendo. Yo estuve、mm. muy cerca de ese、mm. caso que fue muy triste.、Mm. Eh, es muy importante lo que usted está diciendo y、mm. por ahí hay gente que no lo sabe, no lo entiende.、Mm. Ustedes abrieron las puertas lo más rápido que pudieron para absorber esa necesidad sin tener por qué.、Así、para、fue. absorber esa necesidad sí, sí, sí. de decenas de estudiantes que viene, veían frustrado s en ese momento sus carreras, pero también aspectos económicos que sí, ustedes sí. también contemplaron. Sí, sí, sí. así fue, es、eh, decir, la. La Facultad de Derecho del CLAE nació por esa,、uh -huh. por esa razón. Este, y eso fue lo que determinó que los primeros egresados del CLAE, digo que la Facultad del, de la facultad de Derecho d e del、uh -huh. CLAE, este, son del año 2012. Claro. Porque venían con una parte de su carrera que ya habían iniciado en otras instituciones. ¿no? Entonces, por eso hoy,、eh, en estos 10 jóvenes años, ya tenemos más de 100 egresados. De los cuales, este,、eh, como decía, arrancaron a recibirse. En el 2012. En, los, en las últimas generaciones hemos empezado a tener egresados, diríamos. Genuinos. Nativos, Genuinos. Nativos, nativos, autóctonos.、Claro. Este, nacidos y desarrollados. Nacidos de y criados en el Claro. ¿Y el papá que lo vio de eso que estamos hablando? Cuántos、claro. chicos y chicas y los padres llorando, ¿no? No, no, es que. Es que yo acompañé、ustedes. todo el proceso porque este, con, el, con el primer decano, el decano fundador. Este, el profesor Alejandro Abaloliú、uh -huh. y la secretaria académica Gabriela Iparra Guerre hemos este, acompañado todo el proceso. En aquel momento yo no era el decano, era el, el director de carreras. De modo que este, vi toda esa, esa historia. Y en este proceso, además, este, bueno, la gran satisfacción que tenemos de la consolidación que hoy este, se puede apreciar en la, en la Facultad de Derecho. Este, una consolidación basada precisamente en. en Bueno, en la calidad y en, la, en, la, en el interés y en la vocación por brindar un, un tipo de enseñanza,、eh, a mí me gusta decir, de, al modo artesanal, ¿no? es decir, no, no producimos estudiantes en serie, sí en serio, pero no en serie,、uh -huh. a, a, a, aplicándoles la, el, el sistema fordista de producción,、uh -huh. sino que,、eh, bueno, tratamos de, de, de estar junto al estudiante, de, de, de, de tener un mano a mano con. Ellos y, este, y eso t e e y s en la formación universitaria, en cualquier carrera, es fundamental. La doctora Lima recién también lo destacaba. Este, la verdad, que si hay algo que, que vale la pena este, destacar muy especialmente de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Derecho del CLAE v es que, por un lado,、eh, ambas tienen profesores de una gran calidad.、Eh, Pero al mismo tiempo son profesores que, que están en condiciones de, de estar muy cercanos a cada uno de los estudiantes. No es aquel profesor de mucha calidad, pero que va a dicta su clase y, y, y el estudiante tiene dificultades para poder acceder o para poder acercarse y poder hacerle una consulta, poder tener un intercambio. Sino que acá es una conversación como esta que estamos teniendo、uh -huh. ahora. ¿no? Este, que permite. Le hacen honor, hace honor a parte de la sigla de ustedes, Clave, e o ¿no? El humano está en el bueno, centro no, de no. la cuestión.、Eh, justamente, esa es una de las improntas、uh -huh. características de, de, la, de la institución, en derecho y, y naturalmente también en, en medicina, con mucho énfasis.、Uh -huh. Hay que, que también agregar a esto un elemento no menor, porque hoy en día la descentralización en la educación ha avanzado mucho. Pero cuando empezó este CLAE con medicina y después se agregó derecho, la descentralización era un gran proyecto, pero poco desarrollado en el país. Y, y para lo que fue la, la experiencia de ustedes aquí en Punta del Este, terminó siendo algo revolucionario. Hicieron punta ¿sí? en muchos aspectos. Eh, ¿El balance ha sido positivo? El, ¿El haberse jugado por esta descentralización de la forma que lo hicieron? ¿Ha, ha, ha generado un buen balance también? ¿O, o, o, ¿O fue mejor de lo que esperaban o de repente ustedes pe pensaron que podía ser mejor? Yo creo que ha sido un muy buen balance. Sí. Eh, eh... Habitualmente,、eh, para estudiar una carrera universitaria, había que trasladarse a Montevideo. a una... Bueno, en Montevideo existen otras este, universidades, además de las públicas, universidades privadas. En medicina, la única universidad、uh -huh. que existía, la única facultad la era la facultad、uh -huh. Udelar, este, que tiene. Muchos años de trayectoria, indudablemente.、Uh -huh. O sea que esto sí, en, acá en Punta del Este, fue una patriada que fue muy buena, porque permitió descentralizar. Nosotros tenemos muchos estudiantes que son fundamentalmente de otras regiones, de, de la región de Maldonado, del interior del país, poquitos de Montevideo, tenemos algunos extranjeros. Eso ha sido enormemente positivo. Este, y creo que. Se vio tan positivo que la UDELAR también se está descentralizando, porque、uh -huh. ahora se ha extendido、uh -huh. a otros departamentos del Uruguay.、Cierto. Y me parece una cosa muy positiva, acercar la, la educación terciaria、eh, este, hacia otros ámbitos del país. Nosotros somos muy chiquitos, no tenemos accidentes geográficos, está, está todo muy cerca. Pero trasladarse desde su lugar de origen siempre es muy costoso. Yo siempre, siempre cuento que la, la experiencia personal fue que este programa lo hacíamos en Radio Maldonado. Año 2002, plena crisis del país, que no sabíamos cómo íbamos a llegar a la semana que viene. Y un día, Patricia Medero, nuestra productora, se, se acerca hacia el estudio y me dice: Tengo este, gente del CLAE que, que viene porque quiere ver si podemos este, hacer una entrevista porque van a abrir una universidad privada acá en Punta del Este. La que la quedé mirando, digo: Pero, gente valiente.、Mm -hmm. <ríe> sí. ¿Sí? sí, sí. Y, y bueno, y, sí. Y, y, y ese día se hizo una entrevista. Yo no, no, no, no salí del asombro, de, además de la convicción con que transmitían la idea. Les pregunté si les parecía ese el momento más adecuado para realizar una experiencia de este tipo. Me dijeron: Bueno, en, en las peores crisis nacen este, las mejores ideas y lo vamos a hacer y lo vamos a llevar adelante. Y a partir de ahí no pararon nunca. E inclusive eso fue lo que me generó、eh, un vínculo, diría que hasta afectivo con CLAE desde ese día hasta ahora, porque me han demostrado que, bueno. Cuando se, se marca el rumbo, cuando se tiene el objetivo claro, y, y en el peor de los momentos también se puede empezar a, a gestar una idea como esta, ¿verdad? Sí, afortunadamente ha ido creciendo. De hecho, nosotros ya tenemos carreras de posgrado、uh -huh. y están planificadas otras carreras de posgrado e incluso carreras dentro del área de la salud. O sea que la idea es continuar con este crecimiento. Muy、sí. bien, yo, yo creo que en ese punto, Jorge, también es, es muy interesante destacar. Que, que el, el CLAE、eh, no tiene atrás ningún interés o, digamos, respaldo financiero que, que, lo, que lo apoye, sino que su subsistencia, su financiamiento, depende pura y exclusivamente de las actividades que realiza.、Uh -huh. Y esto, que por un lado puede sonar un poco aventurado, este, puede sonar un poco jugado. Por otro lado, nos da una enorme libertad como institución académica, porque no respondemos a ningún tipo de, de, de interés, no tenemos que contemplar ningún tipo de, de, de condicionamiento. Y eso,、eh, para la enseñanza universitaria y en particular para la enseñanza del derecho, tiene un gran valor, ¿eh? porque en el derecho hay. Hay intereses, se trasluce intereses, el derecho、eh, encontrados, y bueno, y, y enseñarlo y aprenderlo en un ambiente de libertad es fundamental, ¿eh? es, es muy importante. Entonces, este, ese es otro dato interesante, me, me, me alegra que haya traído a colación esa, esa anécdota, porque, claro, es un poco eso, es una especie de sucesión de. De, de, de utopías que se va poniendo por delante y va, y va construyéndolas y, las va, y, y va consiguiendo desarrollarlas este, exitosamente. Creo que, que eso no, y, es, es, es interesante. Además, este, y, y creo que todos lo reconocemos aquí en m a d o n a d o que、eh, luego del CLAE este, se empezaron a concretar otras cosas.、Sí. Nosotros. Habíamos pasado décadas preguntándonos cómo Punta del Este podía estar con tantas, tantos apartamentos y casas con la luz apagada durante nueve meses, y que no entendíamos cómo no se transformaba en un lugar donde los estudiantes que estudian entre marzo y noviembre, cuando esas luces estaban apagadas, ¿por qué no podían venir a Punta del Este a aprenderlas? Sí. sí. Y bueno, y si miramos desde aquel 2002 hasta ahora, hay que ver cómo se ha desarrollado inclusive la, la formación del. Del clúster Punta u del Este Ciudad Universitaria, que hoy es, es una realidad y que se nutre de una cantidad impresionante de, de aportes de otras, este, otras、eh, universidades, ¿verdad? Sí, sí.、Exacto. Sí, así como, como la, la doctora Lima hacía referencia a, a la posibilidad y al éxito que han tenido los egresados de la Facultad de Medicina en las, en las residencias. Este, creo que también esa es otra cosa interesante de destacar. El, el nivel de inserción laboral que tienen nuestros egresados de medicina y de derecho es muy interesante. Eh, eh, nosotros tenemos egresados de la facultad de derecho que ya son jueces, juezas, hay fiscales y,、uh -huh. naturalmente, hay muchos que están ejerciendo la, la profesión de abogado de escribano、uh -huh. este, exitosamente. De modo que、eh, es, es apreciable eso. Este, creo que hay que. Hay que valorarlo. Y la cuestión de, del aporte que significa el hecho de tener una institución de esta naturaleza aquí, en cuanto、eh, también a facilitar y a promover la, la radicación de, de, de la gente de, del departamento. Es decir, la posibilidad de continuar desarrollando estudios universitarios en el, el mismo entorno. Y e a r el d e s a r r o s e l o Eso es muy, muy, muy importante. Eso es muy importante. Conozco muchos profesionales, tanto médicos como del, del área del, del derecho, este, muchachos conocidos que los vi criarse,、uh -huh. que son muy buenos profesionales.、Uh -huh. Eso es bueno que ustedes lo sepan y lo deben saber.、Uh -huh. Quería preguntarle si son agradecidos, si vienen en algún momento a charlar con ustedes. Bueno. Usted que está desde el arranque. ¿Los egresados?、Eh, sí,、vale. de los egresados. Conozco、eh, varios son buenos, l e le, le, le, le, le, le voy a contar otra cosa que. que este, A partir del año pasado, este, empezamos, digamos, eh, eh, le dimos un, un, un cauce institucional a la, a la permanencia o a la este, continuidad del, del estudiante que luego egresa y que desea、eh, continuar este, vinculado con la, con la institución. Ya teníamos un instrumento. Que ha sido muy exitoso en la Facultad de Derecho, que es el, el, de las, el, el de la formación docente, es decir, el de las aspirantías docentes. Nosotros tenemos muchos docentes que vienen de Montevideo, pero queremos ir formando cuadros docentes、Danbar. nativos.、Uh -huh. Entonces, el mecanismo que hemos、eh, aplicado, que hemos venido instrumentando, es el, de, el del el proceso de formación docente en el que un egresado se acerca、uh -huh. a una cátedra, empieza a asistir. Al profesor titular y se va formando, es casi que una especie de, de, de, de posgrado este, realizado a partir de la práctica docente. Pero además de eso, que la mayoría de estos aspirantes son, o muchos, son egresados de, de, de la propia Facultad de Derecho, el año pasado、eh, inauguramos la, los, los consejos académicos asesores, tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de Derecho. Que esto es otra experiencia bastante novedosa en las universidades privadas.、Eh, es, es muy típica en la Universidad de la República, l o s consejos que se integran con los órdenes, los órdenes universitarios,、uh -huh. o sea, estudiantes, docentes y egresados.、Eh, decía que no es, de, no es tan、eh, habitual dentro de las, en el caso de las universidades privadas. En el caso nuestro, instituimos、eh, y empezamos a funcionar con esos este, consejos a c a d é m i c o s Eh, asesores que están integrados por egresados, por estudiantes que han tenido un, un, una actividad muy intensa. Por ejemplo, el año pasado ellos mismos tuvieron la iniciativa de, de, de convocar a, una, a, un, a la primera jornada estudiantil de los estudiantes de la Facultad de、uh -huh. Derecho y eligieron un tema extremadamente eh, bueno, eh, candente que es el, del, el de la violencia contra las mujeres. Este, basada en género,、eh, hubo participación de docentes de la Facultad de Medicina,、eh, o sea que、eh, hay una gran participación, una gran cercanía de los estudiantes y también de los egresados. Que con mucha vocación de, de, de, de agradecimiento y de reconocimiento hacia la institución continúan aportando. También eso、este. es particular, porque en definitiva esto es privado. Yo hago la carrera, pagué, la hice gracias por todo y me voy me olvido. ¿no? Es interesante también eso. No, pero se genera ese sentido、claro. de pertenencia. Nosotros tenemos en medicina también、mm. muchos est estudiantes que ya se van insertando、mm. de a poquito. Por lo menos se dan、áreas. una vueltita por ahí. Y este, cuando egresan, se quedan como docentes o egresados que regresan a ejercer su, como la docencia en la facultad.、Uh -huh. Lo cual es extremadamente valioso porque son. Este, Un recurso humano que nosotros、claro. hemos formado en, en esa característica de enseñanza médica, y bueno, lo s recibimos con muchísimo orgullo,、mm. indudablemente. Y además es este, se、orgullo. da esa, esa adhesión, esa cercanía, tanto en medicina como en derecho, porque desde los primeros años en ambas facultades lo que tratamos de hacer es de que el estudiante empiece a poner las manos, meter las manos en la masa. Y ahí hay un intercambio, una interacción entre el estudiante y el docente, porque en la Facultad de Medicina lo hacen, en la Facultad de Derecho, ustedes este, creo que ya saben, tenemos un convenio con la, con la intendencia este, de, de Maldonado que generó un, un sistema de, de, de asistencia jurídica itinerante. que va, este, Un vehículo que pone la intendencia va recorriendo distintos puntos del departamento. Que va con una especie de, de, de equipo integrado por, una especie, no, por un a equipo s p por e e e c i no, un de docentes、sí. y de estudiantes que atienden las, las necesidades y las consultas de la gente de esos, de esos lugares. Y bueno, y en el trabajo diario se va generando también una, una camaradería. Claro, ¿no s a e s que yo que el docente entra por una puerta y e l a l uno m por el bueno, otro? Bueno, a tarde eso tarde me、aclaró. refería. Es, claro, es un nada, contacto nada. Muy, muy cercano, muy, muy personal. Este, y eso es muy valioso, ¿no?、Sí. Es muy valioso porque este, en, en ámbitos donde la, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene otras características, no digo que quede descartada esa posibilidad, pero es más difícil, ¿no? Un estudiante que no tiene,、eh, digamos, el carácter como para arrimarse al docente pasando por. Por el medio de 100 otros estudiantes、sí. para ir a hablarle, el docente nunca lo va a conocer. Acá、claro. es difícil que no lo conozca. Lo que l o s obliga a estudiar más también. Sí, claro, sí. <risa>、eh, en, en ambos casos, en ambas carreras, estamos en febrero del 2020. ¿Todavía、eh, se está a tiempo de seguir recibiendo inscripciones? ¿Cómo, cómo es el, el, el sí, sistema? En medicina, el año l e c t i v o empieza en marzo.、Uh -huh. O sea que las inscripciones están abiertas. e n derecho, derecho también. e s t e Este año, justamente a propósito de tomando como excusa el décimo aniversario,、uh -huh. también estamos este, impulsando un sistema de, de, de bonificaciones, tanto en derecho como, como, como en medicina.、Eh, nosotros recibimos inscripciones hasta, hasta el comienzo de las clases, y en algunos casos le diría que, que, que más allá del inicio de、uh -huh. las clases, porque también nos ha pasado que algunos estudiantes han ido a estudiar a Montevideo, han iniciado su experiencia en Montevideo y, y han retornado para,、uh -huh. para, para ver cómo era acá, ¿no? claro. este, porque a veces se encuentran con que hay cosas que no tenían suficientemente visualizadas acerca de, de, de cómo se plantean las cosas, o porque el desapego este, o, o, o el despegarse de la familia a veces uno se lo planea de determinada manera, pero cuando pues, hechos, se dan los hechos este, es, es más complicado, de modo que Este, tenemos una, una, una gran este, flexibilidad para, para recibir estudiantes y para, para invitarlos a, a estudiar Derecho y, naturalmente, también Medicina en nuestra, en nuestra universidad.、Eh, antes de tener una entrevista presencial, este, ¿hay información que se pueda acceder, en, en, en, por ejemplo, en las redes, en la web, como para ir este, interiorizándose de algunos detalles? Hay información,、mm. hay información. En, en internet hay información en, en Facebook, se puede también consultar vía, vía este, correo electrónico al correo comunicaciones.eu.uy. arroba c l e d Pero más allá de eso, yo lo que enfáticamente invito es a que visiten la sede,、uh -huh. porque eso sí que es uno de los diferenciales que, que podemos exhibir. Más objetivamente y más allá de cualquier opinión que podamos dar, porque es un campus precioso, un lugar muy lindo para poder desarrollar una, una carrera universitaria.、Eh, es un campus que, que, que da la oportunidad de, bueno, de tener contacto con la naturaleza, de, de desarrollar el proceso de la ...de la carrera de manera agradable. ¿eh? A veces, este, eso, eso es un detalle interesante también.、Sí. ¿no? ¿Cuántas veces pasa que el estudiante.? Eh, ve su carrera como, como, como, una, como un proceso complicado, sacrificado.、Uh -huh. ¿eh? y, y lo es, porque está cargado de, de desafíos, de sí, estrés. De responsabilidad.、Bueno. Pero de... si el entorno、claro. es agradable,、sí. eso ayuda mucho. ¿eh? Lo digo por experiencia propia. <risa> <risa> <risa> bueno,、eh, ¿algo que no les hayamos preguntado y quieran manifestar antes de despedirlos? ¿Algo puntual? No, yo creo que, que fue este. Muy, muy, este, muy interesante la, la conversación, muy amena. Y bueno, queremos agradecerles. Y de, acuerdo, agradecerles. de, de recuerdos interesantes. Interesante, interesante ¿no? claro, no, no, claro que sí. No, sí, no, sí, no, sí. no, ha, no ha sido el, un paso del tiempo rutinario. No,、exacto. Siempre,、eh, todos los años, no, no, han habido sí, allí adelante sí, objetivos para ir a l c a n z a r Y siempre、bueno. hay desafíos para alcanzar. Claro, claro que sí. Exactamente. Bien. bien, doctora、eh, Selva en Lima, decana interina de la Facultad de Medicina. Doctor Mario Garmendia, decano de la Facultad de Derecho CLAE, a toda la gente de CLAE el saludo, el afecto de nosotros. Saben que, que es así, que siempre hemos este, intentado estar a disposición de ustedes para, ¿Sí? para acercarlos a la comunidad.、Eh, el mejor año 2020. Muy bien. ¿Sí? Sí, que todos los objetivos se vayan alcanzando y que cuando lleguemos al diciembre de 2020 pasemos raya a. Y veamos que hubo i e r n cosas interesantes que se pudieron alcanzar también en este año. Muy bien, muchas Muy gracias, Jorge. Muy amable a, a ambos, muchas gracias. Frecuencia abierta: la tecnología a favor de la información.